La ANSES avanza en el reconocimiento de aquellas mujeres que comenzaron a jubilarse o que tienen la posibilidad de jubilarse por las tareas de cuidado. Eh, en el mes de agosto se tramitaron 46.388 expedientes a nivel nacional que ya fueron resueltos. Es decir, hay mujeres que no tenían los años de aportes, pero a través de esta posibilidad pudieron jubilarse y ya fueron resueltos en el último mes. Esto habla de una velocidad que tiene el organismo y también de una política pública. Vamos a charlar con Cecilia corso ella es titular del ANSES en la provincia de La Pampa sobre este tema. ¿Cómo te va, Ceci? Hola, ¿qué tal? Buen día, Lautaro. Buen día a toda la audiencia. Eh, estamos acá trabajando en ANSES Eh, justamente un poco a colación de lo que estabas comentando eh, destacando la importancia de este programa que se llama Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado en el cual eh, a través de una política pública una decisión política se está incluyendo en nada más y nada menos que poder gozar de una jubilación a mujeres que... Eh, De, de, de haber contado con la normativa con la cual estábamos trabajando, no estarían gozando hoy en día de esta jubilación, es decir, de poder acceder al beneficio de jubilación con, con este, poder contar con este haber previsional mensual que, digamos, el Estado decide reconocerles el tiempo invertido en su momento al cuidado de sus hijos, que quizás se les haya impedido eh, poder eh, participar o estar en la vida laboral activa o que pudiéndolo haber hecho en algún momento por una cuestión de decisión familiar no pudieron este, ir y, eh, digamos, trabajar y generar el aporte para jubilarse. ¿sí? Bien. Eh, la jubilación por tareas de cuidado, ¿desde qué eh, mes de este año se está tramitando en la ANSES? Bueno, nosotros de, de, arrancamos con la ejecución del programa en el mes de agosto, a partir del día 2 de agosto, uh -huh. eh, se colocaron los turnos a disposición de, del público, el sábado 31 de julio, ya podías sacar turno para el día lunes, este, poder venir, eh, presentarte acá en, en ANSES con el turno y poder iniciar este trámite. El trámite es un trámite sencillo, consta de, eh, primero, tener los 60 años de 60 a 64 años sí porque a partir de los 65 eh, lo que se puede tramitar es la pensión por adulto mayor que está vigente sí eh, pero a partir sí o sí tenemos que tener en claro que la mujer tiene que tener 60 años uh -huh, sí bien. Eh, y se le va a considerar como año de aporte un año de aporte por cada hijo o hija que esa mujer tenga sí uh -huh. Eh, esto quiere decir que nos han hecho esta consulta, ¿tienen, eh, solo si son menores de edad o obviamente no, es decir, un hijo, no importa la edad que tenga, siempre y cuando esa persona haya tenido un hijo. Si ese hijo o hija eh, presentar alguna discapacidad, eh, se consideran dos años de aporte por ese hijo, ¿sí? uh -huh. por haber estado al cuidado, por haber este cuidado a ese hijo o hija, y eh, también se va a considerar eh, si esa mamá eh, fue titular o percibió asignación universal por hijo en un periodo de 12 meses, sí no necesariamente continuo. ¿sí? Uh -huh. eh, eso también se va a considerar como excedente. sí eh, Cecilia, en, desde el 2 de agosto, ¿cuántos trámites se iniciaron en La Pampa y cuántos se resolvieron? Bueno, nosotros tenemos, el, en, en el mes de agosto se, otor, se otorgaron aproximadamente 600 turnos de trámites previsionales. Uh -huh. 650 turnos de trámites previsionales. ¿Qué incluye esto? Jubilaciones, pensiones, jubilaciones ordinarias, pensiones derivadas, pensiones directas y las tareas de cuidado. sí, el, uh -huh. el turno este que se llama asesoramiento por tareas de cuidado que es para iniciar este este tipo de jubilaciones. sí, sí. De esos aproximadamente pudieron iniciar el trámite 390 personas, ¿sí? Nosotros otorgamos el turno, la persona se presenta, a veces tiene derecho para jubilarse, a veces no, ¿sí? Claro. En el caso que no tenga derecho para jubilarse, la asesoramos para, y le explicamos qué es lo que le está faltando, el tiempo, etcétera, ¿sí? Lo que te quiero aclarar es que esa cantidad de turnos Eh, incluyen todos los trámites. Uh -huh. Para ser más específico, lo que fue atención específica de turnos por tareas de cuidado fueron 418 turnos, ¿sí? ¿sí? Aproximadamente entre asesoramiento. Uh -huh. De esos, unas 270 mujeres pudieron iniciar su jubilación, ¿sí? Uh -huh. Bien. Y se resolvieron eh, 350 a 370 jubilaciones es lo que sale al pago ahora en, en octubre. O sea, 350 ¿Sí? mujeres se jubilaron en este primer mes. Pre no, 160 mujeres se jubilan con ese programa uh -huh. y las otras eh, eh, y los otros son los otros tipos claro, de trámites bien. que te decía que son las jubilaciones ordinarias. Que está bueno destacar que antes digamos, no no por implementar esta política dejó de atender lo otro, claro, ¿sí? Claro. Continuó la atención, de hecho, en el mes de agosto tuvimos una atención eh, en un horario extra, eh, extra uh -huh. que fue a desde el, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, ¿sí? con el eh, A la mañana atendíamos los turnos que ya teníamos programado y a la tarde atendíamos los 18 turnos que estaban programados para... Um, para el programa de asesoramiento por tareas de cuidado, ¿sí? Bien, bien. O sea, hemos atendido en, en esa jornada eh, y está bueno decir, no abandonamos la otra parte, ¿sí? Claro. Que también hay gente que necesita su turno y quiere iniciar su jubilación o pensión. Cecilia, repasamos el número entonces. Por tareas de cuidado, en el primer mes de iniciado sí. este, este nuevo programa, se jubilaron 160 mujeres exactamente, Bien. que ya van a poder percibir su haber en, a partir del mes de octubre. Bien. Que son mujeres que hasta el 30 de julio uh -huh. no podían jubilarse, no podían acceder a la jubilación. Uh -huh. Esto es importante ¿Sí? también, Cecilia, porque eh, esta posibilidad, más allá de que las jubilaciones no sean lo que se espera para cubrir las necesidades básicas de, de, de un jubilado, de que tengan bueno, eh, toda la, la cuestión alimentaria resuelta, la cuestión de salud, eh, que puedan comprar los remedios, que puedan pagar un alquiler, es un a, aporte que se está realizando, un derecho en realidad, un derecho que se está garantizando desde el Estado y que no se realizó o que no tenían esta posibilidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Se han incrementado los turnos, las atenciones, las jubilaciones en estos dos últimos años respecto de los cuatro años anteriores? Quizás vos eh, formabas parte del organismo o no, eh, y puedas hacer un comparativo. Eh, sí, eh, bueno, eh, yo trabajo en el organismo uh -huh. eh, y, a, y a partir del año pasado, del mes de marzo, me tocó estar a cargo, comenzamos con todo lo que es la pandemia, uh -huh indefectiblemente lo que fue este, poner en marcha el organismo, que también fue una decisión eh, política, eh, poner en marcha el organismo, que eh, ante la pandemia podamos contar con los recursos, con las medidas de seguridad necesarias, tanto para los empleados como para el público, y poder atender y poder trabajar. Nosotros estamos, eh, en el mes de mayo, eh, empezamos a trabajar, digamos, lo que fue a puertas cerradas, Eh, hasta que pudimos tener toda la oficina en condiciones y empezamos a recibir eh, el público a partir del día 3 de junio, pero en el mes de mayo comenzamos a eh, atender todas aquellas personas que habían quedado con un turno eh, suspendido o en stand-by, digamos, a por la, el decreto de la, del, del aislamiento social obligatorio, que fue a raíz de la, del... COVID. Sí. Eh, estamos, empezamos a trabajar, empezamos a atender y no es, eh, digamos, comparado con un año donde no hubo pandemia, eh, sí, obviamente, hemos podido recibir la menor cantidad de público al principio, sí, porque ustedes recuerdan que eh, había momentos donde había picos, entonces se, se bajaba un poco la circulación. Bueno, antes, eh, independientemente del decreto De, de fase 1, siempre atendió público, siempre estuvo atendiendo a, la, a, la, a los turnos que se sacan a través de la página web, como el mecanismo, el mismo mecanismo que estaba implementado antes de la pandemia, que es el mecanismo que tiene el organismo. Y no, eh, te diría que eh, hemos, hemos eh, ido subiendo nuestro nivel de atención al punto que estamos atendiendo la misma cantidad de turnos en lo que es la parte de inicio jubilatorio. Eh, que se atendían eh, antes del, del 2020, uh -huh. ¿sí? O sea, uh -huh. nuestro nivel de atención fue empezar de a poco, justamente para seguir un poco los protocolos, que vos te acordás bien que hay, hay que respetar hoy en día también, respetar un aforo de personas claro. adentro del, del establecimiento, eh, de la institución pública, que eso no lo establezco yo, es un, un protocolo nacional que tenemos nosotros central, como lo tiene cada institución, eh, al margen de, de respetar eso, tratamos de ir mejorando en sí nuestra eh, posibilidad de atención, ¿sí? Que era lo que a veces eh, teníamos mayor demora en un trámite, viste en, en cuanto al inicio, en, claro. en cuanto a no vamos, no tener... Nosotros tenemos personas de, de paso, te, te cuento, eh, tenemos dos tipos de público, ¿sí? Uh -huh. Tenemos el público que viene inicia su trámite de inicio jubilatorio previsional, que generalmente son adultos mayores, que estaban también dentro de, de, de, de lo que es la población de riesgo, ¿sí? Eh, y tenemos toda la parte que tiene que ver con activos, digamos, con eh, asignaciones familiares, eh, CODEM, la eh, imitación de un quilt, un nacimiento, ¿sí?, Eh, que abarca otro tipo de población. Entonces, teníamos que tratar de buscar el equilibrio entre que la persona, población de riesgo, no esté tanto en contacto con la otra población como para cumplir un poco el protocolo. Claro. Sin embargo, pese a todo esto, y también tuvimos compañeros que fueron tuvieron COVID, compañeros aislados, etcétera, hemos logrado eh, de alguna manera normalizar la atención con un turno acá en ANSES. Bien. Actualmente atendemos alrededor de 250 personas por día. ¿En la UDAI ¿sí? de Santa Rosa? En la UDAI de Santa Rosa, uh -huh. ¿sí? Y también nosotros tenemos en otras dependencias, por ejemplo, Oficina Guatrache, que también están atendiendo público desde el mes de junio, y, eh, o sea, con una atención tanto de inicio de trámites previsionales como atención integral. Eh, tenemos la oficina de General Hacha que también está atendiendo al público y la oficina de Victorica, ¿sí? Pero sí, Udai Santa Rosa eh, está atendiendo aproximadamente 250 personas por día, ¿sí? Eh, eso también muestra y con turnos tenemos aproximadamente 180 personas eh, y no estoy contando la atención virtual que claro. sigue funcionando, ¿sí? eh, Cecilia, la pregunta... Que redondea todo es más allá de la pandemia sí. o a pesar de la pandemia en la provincia de La Pampa se inician más trámites de jubilaciones, se jubila más la gente que durante el gobierno de Mauricio Macri Mirá, te, te digo que con la implementación de este programa, sí, sí es gente que no estaba eh, uh -huh. contemplado en el, en el eh, digamos en la normativa gente que no se iba a poder jubilar ¿Sí? y el, el, el, el, nuestro volumen de atención y de inicio, eh, te diría que pese a la pandemia, eh, es este, promediando el año anterior a la pandemia. sí. O Bien. sea, tenemos un inicio, te diría, hasta mayor eh, en cierta forma, porque nosotros, lo importante de acá, que por ahí a veces no se, no se entiende, no se destaca, es que nosotros acá tenemos el 94% de asistencia del turno. Claro. sí de presencia o sea yo te digo esto eh, no es que yo di turnos y no se atendió no atendimos se iniciaron casi 400 jubilaciones claro. sí en un mes uh -huh. o sea eso te da un promedio que evaluado con con meses anteriores eh, vos decís bueno capaz no iniciábamos ese y estamos en pandemia sí como y eso se, eso es producto de la dedicación también de los empleados de Anses De, del tiempo invertido, del, también de la responsabilidad con el trabajo eh, y que eh, obviamente han trabajado en un horario eh, extra, ¿sí?, para poder este, dar la respuesta y poder iniciar estos trámites. Que para nosotros es muy importante destacar, por eso agradezco mucho el, el, el espacio, eh, directamente la cantidad de nuevas personas jubiladas que vamos a tener, después si querés eh, un poco más finalizando el mes de septiembre, hablamos del mes de septiembre vamos. ¿sí? en particular cuántas mujeres más se pudieron jubilar, jubilar. hemos sí Hemos tratado de articular también eh, por ahí con otros, eh, un poco con el registro civil, viste, con CEPIP, as asesoramiento gratuito, eh, hemos hablado digamos, para poder difundir por ahí un poco el programa, sin embargo siempre es necesario recordarlo, por eso agradezco mucho este momento, porque hay personas que quizás todavía no sepan que eh, si tienen 60, 62 años, Eh, pueden eh, se les va a reconocer teniendo hijos eh, esa ese hecho eh, como años de aporte sí excelente Cecilia te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Carmes a ustedes y bueno muchas gracias por tener en cuenta el trabajo de ANSES y bueno eh, obviamente me gustaría por ahí que en septiembre nos comuniquemos para poder contarte cómo cuántas personas atendimos con este nuevo programa y cuántas se están jubilando, ¿sí? Así será. Cecilia, gracias.